Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y les invito a que busquemos el capítulo 23 del libro de Números. Capítulo 23 del libro de Números. Dice así la palabra de Dios. Y Balaam dijo a Balac, Edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. b a l a k hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron b a l a k y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a b a l a k Ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se f u e a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: Vuelve a b a l a k y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: De Aram me trajo Balac, rey de Moab de los montes del Oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré. Y desde los c o l i a d o s lo miraré. Y he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de, las, de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac, Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de s o f í n a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: Ponte aquí, junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: Vuelve a b a l a k y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab, y le dijo b a l a k q u é ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: b a l a k levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sipor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo, de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. l c o m o ahora será dicho de Jehová y de Israel lo que ha hecho Dios? Y aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces b a l a k dijo a Balaam, Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a b a l a k No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y dijo b a l a k a Balaam, Te ruego que vengas. Te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y b a l a k llevó a Balaam a la cumbre de Peor que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a b a l a k Edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Y b a l a k hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar.